Lo han guardado Yo recuerdo aquel ayer que ayer ayer pensaba Mis amigos me decían que por Porque tengo que el amor que amenaba Parece Yo mayo estrella, orgullo andará. Desde el principio me he inclinado a ti. Que no la por nada quieren la que el mi alma vive enamorada Eres la que el mi alma vive enamorada.